Ya son las 11 y 55, vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son las novedades de las últimas horas en la ciudad de Saladillo. Comisario, buen día, gracias por atendernos. Buenos días a usted, la audiencia. Sí, comisario, queremos saber, ¿qué, es, qué ha sucedido? En primer lugar, eh, en la noche de ayer se llevó a cabo un registro en un domicilio en la calle Echeverría. Allí se incautó algún elemento anunciado como sustraído denunciado como sustraído eh, el día anterior. Eh, en ese lugar, en la calle Llevarria, se previó, procedió a la detención del causante de este robo, el ciudadano Kevin Garhan, quien se encuentra alojado en esta dependencia policial a disposición del doctor Alberto Sarramone, imputado el delito de robo. Eh, en otro otro tema surgido fue lo que aconteció 6 menos 20 de la mañana en la calle San Martín, donde... Eh, fue detenido Leonel Unamuno, quien se encuentra en pareja con el sargento Mirna González de esta dependencia eh, numeraria de esta dependencia policial. Unamuno maltrata a González lo que provoca que su hermano Marcos González salga en defensa. Unamuno le saca el arma a González y con el arma reglamentaria efectúa disparo en contra de Marco González sin producirle lesiones. Eh, un amuno es aprendido por el personal policial por el delito de amenaza y abuso de arma y se encuentra detenido en esta dependencia policial a disposición de la Fiscalía número 1 a cargo de la doctora Patricia Hortel. Uh -huh. ¿Hay heridos, comisario? Perdón, ¿no? No, ah, hubo, no. si bien hubo lesionado el hermano del efectivo policial González, el mismo se produjo una lesión al golpear por sus medios una puerta de vidrio. Uh -huh. está. Con los disparos de arma de fuego no hubo ningún lesionado. Por suerte. Comisario, como siempre, muchas gracias y felices Pascuas. Gracias a usted. Eh, felices Pascuas por usted el día. Luego, muchísimas gracias. Hasta luego. hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros. Por suerte no hubo lesionado, ¿no? Tiroteo. 6 de la mañana. La pausa, toda la información y la nota, si la querés volver a escuchar, la vas a encontrar, como siempre, en las 106com